Su larga cola negra Le piso el terreno Al huerto de la abuela El caballo de Atila Envidia su poder Traes la huella del asfalto La hierba ni se ve Enseñiguita senta A enterarse Medio metro bajo tierra Sueña, espera, llegar a ser Es tiempo, es solo cuestión de lluvia y tiempo Dar tiempo, dejar hacer al sol Es solo cuestión de darle tiempo daar is het tijd voor, daar is het tijd Het is tijd voor, tiempo, is es lucht tiempo, tiempo, de sol. tiempo tiempo, en er is tijd voor, is tijd voor, is het tijd voor, daar is tijd voor, is tijd voor, is het tijd is tijd is tijd De arras de tierra, sueña, espera. Y de santeras le pisó el terreno al cuento de la abuela, el flautista de Hamelin. Envidia su poder, tantas veces repetido una mentira. Buenas noches de San Juan a todos. Bueno, un segundo y se para, pero se fue, nada pudo hacer. Solo queda ya la estupidez, maldita sea. La culpa es mía. Ya no queda diferencia entre la noche y el día. Espero por el mundo verdadero, no por el pasajero. Queda paso a los jóvenes primero, más no dinero. Que escuchan los que luchan al obrero, al obrero, al obrero. Es tiempo, solo cuestión de lluvia y tiempo. Dar tiempo. ¿Pero? Hay alguien ahí. Sí, hay gente, seguro. Bueno, pues un saludo muy grande desde Geneto, Radio Geneto. 922 ...y me imagino que hoy... ...víspera de San Juan... ...la gente está más por la fogalera... ...que por otras cosas... ...pero bueno, venga... ...un saludo, muy buenas tardes Ariana ...muy buenas tardes Manolo... ...y muy, muy buenas tardes a todos... los que están acerca de una hoguera... ...y lo que no están... ...pero lo que no están en frente de un televisor... ...ya... <risa> ...ya es mucho... ...sí, no, es mejor estar delante de una hoguera... A ser posible de televisores. Eso ya tiene que ser una pasada, ¿no? Todos los televisores ardiendo. ¿Te imaginas? ¿Sabes qué? Oye. En Estados Unidos venden uh, películas donde se ve solo el fuego para ponerlo mientras se come. Si sí, vi el otro día que las calles en Estados Unidos están predicando a Dios, un tío montado en un burro, como Jesucristo, estoy alucinado. Ese país, no sé, tendrán que decirnos qué toman. Mira, he oído reír por ahí a alguien. ¿Estás por ahí, Rafa? Sí. Oye, Buenas a, noches, mira. tardes. Buenas tardes. Hola. Hola. Como siempre, Manolo, te sales. una hoguera de televisores. Sí, sí, señor. Pero mira, y te voy a decir otro. ¿Sabes sí. cuál es el problema que tiene un perro que tiene una pata de goma? Que cuando <risa> rasca, que cuando se rasca se borra. <risa> mira ahí vamos a ver les estamos emitiendo por la webcam para que vean el lugar en el que estamos Bien. Eh, si se acercan al ordenador en algún momento podrán ver desde ahí imagino que Aurelio y, sí, sí. y Pili están viéndolo ya lo que hay ahí delante es no se ve nada pues una parte de Valle Gran Rey que se llama el, la condesa El charco de la condesa. Ah, sí, sí. Y al fondo está el. Charco de el Conde. ¿O de la condesa? Eh, estoy en el charco del con de la condesa ahora mismo. Ah, sí. Se ve ahí Pero se ve también una roca al final, la ves? No se ve nada, ¿eh? En la webcam. ¿No se ve? ¿No, ¿No estás viendo por la webcam nada? Nada, nada, nada. Ni el mar ni nada. Cosa, nada, gris. Bueno, pues entonces. Vamos a acoplar de nuevo la cámara. Pero lo que van a ver va a ser el roque... De, eh, bueno, el, el, la Baja del Secreto. ¿Le suena la Baja del Secreto? Sí, sí, nos suena, suena. Cuéntanos, Ariadna. Si la, hombre, sí, no? ¿Sí, no? me la, la paja de La Baja del Secreto es una peña de roca que surge en el mar cerca de una playa de Valle de Gran Rey donde se encontraron los gomeros antiguos que para conjurar contra Peraza, el malvado señor de la isla. ¿Ah, sí? Sí, ¿por qué se fueron por ahí? Porque, como dice la, el poeta Gomero, la tierra es hembra y pare. Es decir, si se encontraban en, en tierra firme, alguien podía escuchar y revelar el secreto. Así se llama la baja okay. del secreto. Qué bueno, bueno creo voy. que ahora ya, ya sí se ve por ahí por, por, por el ordenador. Pues estamos aquí y tenemos eso, la, la baja de secreto, que es un momento muy importante, ¿no? El, la decisión de cargarse aquí en Peraza, y tenemos debajo, ahí al lado, el bar El telémaco. Y estamos entre eso, entre, entre tiempos pasados y aspirando a un tiempo futuro. Se han dado una serie, una serie de circunstancias eh, en estos días aquí en Valle Gran Rey, de conexiones entre escuelas de aquí y escuelas de África, pero también de conexiones con, con, con otros tiempos. ¿no? Y para ser muy concreto <ríe> y no mantener más el suspense, por un lado Que hemos conectado con gente con familiares de personas que han viajado en el Telemaco y guardan la memoria aquí en Valle Gran Rey claramente de que tienen que agradecerle a los negros de la Martinica la acogida que tuvieron para con los gomeros y otros canarios que iban, pero fundamentalmente era gente de Valle Gran Rey la que iba en el Telemaco y fue acogida por los negros de la Martinica Muy bien Mientras que los franceses más bien pasaban de todo ¿No? Pues la verdad que es Es, es curioso, pero en este lugar Aquí en Valle del Rey Hay personas que han recibido esa información Y guardan esa gratitud Y esa memoria ¿Qué les parece? Pues eh... ¿Hola? Sí, sí, estamos aquí, muy bien, oye eh, qué duda cabe, además ¿sabes? estas cosas que parece que porque no interesan, se intentan dejar en el olvido y están todavía recientes, no ha pasado tanto tiempo ¿no? No, no, y aquí eh, 50 por todas sí. partes los años, eso fue en 1950 claro. muchas de las personas que vivan en el Telemaco en concreto han fallecido puede que haya alguno vivo a lo mejor en otra isla o en Venezuela, pero luego también hubo barcos después, ¿no? Muchos. Sí. Y, y bueno, hay, hay una, es una memoria importante, porque aquí, eh, tan, curiosamente, en enero de este año llegó un cayudo con 71 inmigrantes, no, aquí a Valle Gran Rey, o sea, prácticamente en el mismo lugar de donde salió el telémaco llegó, ¿no? Y prácticamente el lugar donde se conjuraron eh, los guanches para, para cargarse a en peraza, ¿no? Confuye, todos esos, esos tres hechos históricos coinciden prácticamente aquí, en esta costa, en este pedazo de costa de Valle Gran Rey. Mm, es curioso. Y parece como que no, no podemos ver el, el hilo común que los enhebra, esos tres hechos, ¿no? A mí me parece que tienen algo en común. Pues sí, sobre todo, vamos, es indudable que la proximidad al continente, eh, de alguna manera lo más próximo es el sur, de eh, el sur del Sáhara, con perdón, y, y el norte del de, de sub ¿no? Y evidentemente siempre hubo una conexión entre canarios y, y africanos, fijo, fijo, fijo. Ya de la época de los esclavos, ¿no? También estas claro. las islas participan. Ah, mira, hay otra conexión. Por cierto, hay otra conexión más. Está todavía sin estudiar, ¿no? O, ¿no? o porque también se han perdido muchos vestigios. Sobre todo, me comenta Pepe, un historiador de aquí de Valle Rey que se han perdido en los últimos 60 años se han aniquilado eh, documentos de, de documentos y monumentos ¿no? o restos de aquí en Valle Gran Rey un montón, sobre todo durante la dictadura y, y también estos años de desarrollo a tope ¿no? pero, pero que aquí habían ingenios de azúcar en Valle Gran Rey y había una conexión entre, las, entre propiedades de los condes que controlaban esta zona de Valle Gran Rey y, y gente que controlaba el sur de, y estos que controlaban también eh, cosas en el sur de, de Tenerife Entonces es probable, pero por ahora tal vez indemostrable, que trajeran esclavos africanos también aquí a trabajar el ingenio de azúcar, aquí mismo en Bayer and Rey, ¿no? Mm. También en este espacio concreto y limitado del planeta Tierra. Ajá. Que es muy lindo, por cierto. ¿Eh? Sí, sí. Todo. y bueno ya ven que hay un, una una cosa ahí y luego está también toda la tradición oral y del tambor de la en la gomera no la utilización del tambor prácticamente parece ser que el tambor hasta principios de, del siglo XX que a través de los pescadores de Tenerife entraron instrumentos de cuerda fundamentalmente lo que se empleaba era el tambor para todo no que el tambor acompañaba el nacimiento, por los bautizos, las comuniones, las muertes, mmm, las fiestas, las ciegas, toda, toda la vida aquí en La Gomera iba acompañada del tambor. ¿Es así, Ariana? Sí, sí. La, la Gomera ha conservado una cultura de la oralidad primaria hasta bueno, mediados del siglo XX, es decir, El patrimonio cultural se ha conservado en las, con, según los principios propios de las culturas orales, o sea, todo, todo aprendido de memoria y pasado entre las generaciones de forma espontánea, sin escuelas, sin premios, sin eh, altavoces, ni electricidad, ni nada, y solo, bueno, eh, solo recientemente algunos fenómenos de la cultura gomera como el silbo como el baile de tambor han sido estudiados mm, por, de, de forma profundizada porque durante mucho tiempo la, es un, ha sido una cultura marginal porque se ha mantenido en cierto margen también dentro del ámbito de, de Canarias y todavía, bueno, el, el gomero es objeto de chistes y, bueno, es, es visto de, un, de cierta forma también por los, los canarios en general y por los españoles, por supuesto, pero es verdad que este aislamiento es también un lugar común porque la variedad de tradiciones y costumbres de la gomera testimonia también una gran una gran relación entre sus habitantes y, una, y distintas formas de comunicación muy interesantes tanto a través de la música como a través de la artesanía y, y de cosas específicas del mundo de la comunicación como el lenguaje, el silbo, y las coplas, la literatura oral, et etc. Eh, Ariana tengo aquí un libro eh, es de josé ángel lópez viera y se llama tambor gomero y oralidad es un libro muy bueno herederos. es un libro muy bueno. muy bueno muy bueno y que tiene también un, un cd un dvd y es, un, es uno de los pocos libros donde habla lo que de lo que tú decías antes del hecho de que en la gomera también llegaron esclavos desde áfrica y que una hipótesis alternativa sobre el origen del silbo podría ser que ha llegado por, uh, por esos esclavos pro procedentes del de norte de África o de las rutas de Guinea Bissau o sea, del África subsahariana occidental y de hecho la primera referencia explícita y, y del todo clara sobre el silbo es de 1694 es decir, más de dos siglos después de la de la rebelión de los gomeros y que pasa en 1488 y que bueno pone el señorío en la isla pero también bueno hay que me gusta siempre decir como dice varios históricos la gomera nunca fue conquistada enteramente la gomera fue ocupada parcialmente en algunas zonas de costa mientras que la mayor parte del monte fue dejada a los naties para, para, uh, sí, ¿Sí? lo en aan hun afstammelingen, omdat zij in staat waren om de te gebruiken om te leven en te pagar hun tributen aan de Ze waren zeker verplicht om te betalen voor wat ze in elke vorm van Maar de penetratie van de Europese niet no alleen Spanjaarden, maar ook Portugese, en ha afectado sobre todo a las zonas costeras. Pues el libro este tiene muy buena pinta, como dije, sí sí. Sí sí y es muy interesante. He, he podido ver aquí en el en, eh, bueno se, se me han ido los ojos al epílogo que pone reflexión de un heredero ah, sí, sí. y coge un testimonio de Isidro Ortiz eh, dado en Chipú del 15 de junio del 91. Bueno, Isidro Ortiz lo, lo pueden ver en la página web del Puente Humano, dando un mensaje para, para lo que estamos haciendo desde las dos orillas, gente de África y gente de aquí, ¿no? Comunicarnos. Nos da un mensaje y la verdad que me ha gustado mucho lo que, no, lo que nos ha dicho. ¿Lo has podido ver, Ariana? Sí, lo he visto hoy por la mañana y, bueno, eh... Ha habido una una exhibición muy buena de los niños en, la, en acentejo y les han entregado unos premios y era muy feliz, era muy contento tanto él como el otro maestro de Sil Lino Rodríguez. Qué bien, porque el testimonio, eh, eh, lo, lo que recoge en el epílogo del libro este hombre, que es el, eh, un testimonio, una reflexión de Isidro, creo creo que te va a gustar, Manolo. Es Sí, ¿te lo puedo leer? Sí. Sí, sí, mi fan lexede. Fíjate, dice: Esto se está ya metiendo en todos los rincones, a toda vez que estamos viviendo la misma vida, todo el mundo. Hoy en todas partes hay una nevera. Antiguamente se bebía agua natural, se comía la carne y el pescado natural o salado. No había televisión con quien pasar el rato pasaba con el vecino, con el amigo. Entonces se convivía, se conversaba y la conversación y el diálogo pues traen como resultado la fraternidad y la necesidad unos de otros. Hoy estos aparatos eléctricos que llegan a todos los rincones incluso hasta los del campo nos hacen vivir solos sin tocar ni rozar con los demás. Y De esa manera nos estamos convirtiendo en seres solitarios desesperados, inútiles. Porque a la hora de querer hacer algo solos, no hay quien pueda hacer nada. Siempre, mente, siempre necesitamos de la colaboración de los demás. Y esa colaboración ya no existe, ya dejó de existir. Sí, es cierto. ¿Qué les parece? Ese es el primer párrafo. Mira, a, a, a, al hilo de lo que dices, es curioso, ¿no? Que eh, ha fallecido una ¿Sí? persona que para mí... Eh, tiene un, un estigma que es el padre Vicente Ferrer eh, curiosamente la India se ha volcado y la Iglesia Católica no ha dicho ni esta boca es mía solo eh, porque es jesuita no o sea para que veas eh, trat tratando de incrustar no de cómo está la sociedad de, de totalmente unnubilada no de manejada manipulada que nadie protesta, ni siquiera las cadenas eh, de radio más importantes eh, hacen una, una, una como si dijéramos un, paral, para, un paralelo un paralelismo entre Vicente Ferrer y Sor Teresa de Calcuta ¿me comprendes? o sea, si uno analiza, uno ha dejado un mensaje espiritual y el otro ha dejado un mensaje espiritual y terrenal muchísimo más completo y sin embargo no se le da ninguna, como si dijéramos, ninguna difusión y otro mensaje jodido que ayer eh, Enrique Singer de todos conocidos por ser premio Nobel de la Paz dijo que ya Irán merece una intervención esto lo dijo ayer el premio ya. Nobel de la Paz pero bueno sigue Rafa, por favor, siempre será más grato bueno, lo tuyo el de la paz, eh. sí le dieron el Nobel de la Paz sí, eso, es una vergüenza Hombre, una vergüenza no, es demostrar que los premios se dan a quien interesa dar y se, se acabó. Me da igual que sea el Nobel, que el Asturias, que el Nicomeo, me da igual. Todo es una farsa. Hoy tendrían que haber montañas de televisores ardiendo. <risa> Sería el principio de, de, de, una gran, de una gran confluencia universal. Sí, por pues. Que, que, que se anime la gente, ¿no? Claro. O sea, a tiempo, todavía es de día. La hoguera, todavía falta un rato para ponerla en marcha. Sí, o sea está, que está hay, hay, hay tiempo, hay tiempo. Se puede hacer, sí, sí, se sí. puede hacer. Mire, y venga, noticias... Eh, eh, bueno, yo estoy metido <ríe> a dos de en la hoguera, sí. Pero eh, estoy también metido en los trámites de la gestión del viaje. ...a Senegal... ...del de, Instituto de los Gladiolos... ...al que se han apuntado ya... ...personas de Fuerteventura también... ...y... y ...también una persona que va desde aquí... ...el profesor de música... ...del, del Centro Educativo... ...Nereida Díaz Abreu... Sí. ...en Valle Gran Rey... ...pues él se va también el día... ...el día 3... ...para Senegal pasando por Mauritania... Oye, eh, ...así que... Eh, ...bueno nada, que tienen, tienen un montón de cosas que hacer y de ideas para desarrollar allá y, y nosotros desde aquí echarles una pequeña mano y luego disfrutar de lo que nos traigan de África ¿no? correcto oye, por cierto te, eh, eh, una, una noticia que no es agradable eh, eh, resulta que este año con el tema de la crisis no hay dinero para contratar a los aviones que traían a los niños de vacaciones en paz, los saharauis Lo estuve comentando con Julio, eh, que el otro día estuvo con ellos, con los organizadores, ¿no? Fíjate cómo va la cosa tú. Como que no había dinero, no para hay la, No, son 10.000 eh, niños, 10.000 niños, ¿no? Y entonces que no hay suficiente economía como para poder fletar los aviones, que se ve que vale mucha pasta. Eso, tampoco se le ha dado difusión ¿no? y eso era, sí, claro. era muy importante porque era un intercambio tanto a nivel sanitario como a nivel psicológico, es decir eh, además que es una corresponsabilidad del gobierno español que tiene con, con esas personas ¿no? digo yo ¿pero que no van a venir entonces? van a venir pero menos no sé Julio tú cuando vengas ya me imagino en cualquier momento con Julio ya lo contará porque él, él estuvo el otro día ...en la cena esa de hermandad... ...con el pueblo saharaui, ¿no?... ...entonces... ...pues se habló de esto... ...yo ya lo había oído de todas maneras... ...que este año no iban a venir tantos... ...bueno y los aviones del ejército... ...que los pagamos todos... No, ...hombre, esos están para llevar al, al... ...no podemos poner un poquito de combustible... ...al Schumacher, el ejército... ...ya sabes que el ejército... ...lo pagamos todos... ...pero solo lo disfrutan unos pocos... ...es decir... Al ejército habría que entrar de general y licenciarse de recluta. Eso sería un ejército. Como lo bailé, como lo bailó. Mago, Mauro, ama, <risa> sí. Majorera, majorero. Bien alto escribió Majé el nombre de tus abuelos. El sirino que nació, hijo nieto del canario, Benavare lo guardó, bien vivito y coleando. Mago Mauro en Masi, Majorera, Majorero, Herederos de la Luz, nacidos para Alto Vuelo. akurilah pul akurilah pul kasap Y como busca conejo, no sé dónde se metió. Y como busca conejo, no sé dónde se metió. Si lo dices por el mío, no te estés mortificando. <ríe> Una música muy rara Pero es Urgeli Botantito acá esta noche en San Juan de la Rambla, por la fiesta de San Juan. Ah, sí, va a haber, va a haber Marchuna a en San Juan de la Rambla. Vamos a San Juan de la Rambla. Oye, Rafa, ¿sigues por ahí? ¿Ya no está? Eh, quería comentar. Que el alcalde de Marinaleda ha estado entrevistado en el New York Times interesa interesa ver qué pasa ahí ¿eh? lleva 30 años de alcalde 2.700 habitantes no hay crisis no hay nada de nada hay de todo y no hay nada de nada fíjate tú entonces ya entra el, el new york ya entra el new york sabes cuando en new york a mí como que se coman la manzana ya me vale que se coman entre ellos la manzanita la poma esa y la poma o el pomodoro sí. El pomore, o el pomerillo. <risa> da igual, estamos en abierto, que para de eso se trata, estar en abierto es... ¿Cómo lo dirías tú, Ariana? A ver. Al aperto. Al aperto. O es. aperti. Aperti también. De, de, de, de mente. Demente. Demente. mente en castellano es, es que loco, pirado. Abierto de mente. <risa> abierto de mente. Eso es. Abierto de mente o abierto de... De, de abierto. De abierto. <ríe> Del latino abrir. <ríe> Tenemos a la regidora con un, una cara de mosqueo. Wow. Eh, una que la repili. Queremos una que la revenga. La, ...la noticia de que... ...el New York Times... ...sí, oye aquí en el diagonal... ...estaba viendo yo... ...la viñeta de Pablo Pino... ...que se ven a dos trabajadores de la guerra... ...y le dice uno al otro... ...le has dado... ...y contesta al otro... ...yo todavía no sé ni a qué estamos disparando... ¿Vale? ...y luego olvidándonos de esto... ...nos vamos a la derecha y vemos que... ...curiosamente... El New York Times, de New York, de Nueva York Times, de New York Times, ha entrevistado al alcalde de Marinaleda. ¿Eh? Y Victoria Brunet, el 26 de mayo, y traducido por un tal Astor Díaz. Entonces, eh, pues no sé, a mí me parece que, que los americanos se interesen por algo, a mí no me da mucho miedo, ¿no? <risa> sí. Vista la experiencia de cómo va este personal sí, cómo se interesen claro. por algo Mal asunto Bueno, pero Llegará el momento también Que los americanos empiezan a tomar el ejemplo Bueno, del resto del mundo Pero qué americano En lugar de americano? dar siempre el peor ejemplo Si el semen tuviera color Serían pavos reales ¿Qué, americanos, ni qué, ni qué, ¿Qué dices? americanos Americanos son los indios ...los Acapajoe... ...los Sius, ...no... Uh -uh. ...y no los sios de puta los otros... ...que esos son los que llegaron después y metieron a esto detrás de una prada. ...eso es la verdad... ...y lo otro es otra cosa... ...oiga... ...o no... ...y no pueden votar... ...y gracias a ellos tuvieron mucha suerte en la Segunda Guerra Mundial porque usaban el, el, el hablar de los navajos para transmitirse las posiciones y los japoneses que tenían el descifrador a quien los enteraban un cosco porque estos hablaban el navajo y el japonés del navajo ni idea sí, sí, es historia chata, y hay más cosas venga Diana, cuéntanos algo. Bueno, estoy en IndiMedia Media Italia, a ver qué pasa en el país Bueno, hay una campaña Ahora estaba mirando en otro sitio En Fortress Europe, en Italia eh, Que se llama Yo no respingo O sea, yo no Respingo Reempujo, creo Y es la Bueno el, La campaña en contra de la, eh, del, del hecho de que El gobierno está reenviando A Libia Los, uh, los inmigrantes que llegan en Cayuco antes de que alcancen las aguas territoriales italianas y esta campaña um, tiene varios eventos en 65 ciudades italianas y um, varios materiales de video, foto, cartas públicas y, um, y también lo que está pasando, por ejemplo, en, en la ciudad de Varese, cerca de Milán ha sido vetada, una, una velada con este, para esta campaña y también en Malta hay ha iniciativas mm. pero lo que pasa es que esta práctica se sigue, se sigue haciendo y esperamos que la carta que ha sido presentada a la Unión Europea, a la ONU y al Consejo Europeo tenga algún efecto. Otra noticia que llega desde Italia, mm, a ver. Ha sido entregada por el Movimiento de Sin Voz, Movimiento de los Sin Voces al Consejo de Estado una petición para la creación de una red de centros de primera acogida en Ticino, en Lombardía. Y, bueno, es una iniciativa para promover la acogida la de muchos migrantes que son, se ven obligados a dormir dentro de coches y dentro de, dentro de estaciones y en invierno hay gente que muere de frío, como Marta y Enrique, ...que ha muerto el año pasado... ...y los sin techos... ...no sé cómo se, cómo se dice en español... ...una persona que no tiene una vivienda... ...un desprotegido... ¿Mm? ...un desahuciado... ...un... ¿cómo se llama? ...un sin techo... ¿tú lo ...sin dices? techo... ...sin techo... <coughs> ...y bueno... Uh... Este, esta condición es compartida por muchos inmigrantes, pero también por muchos italianos, porque es debido a principalmente a problemas económicos que, bueno, últimamente están creciendo y hay mucha gente que no logra pagar un alquiler y los inmigrantes a veces tienen mayores dificultades porque su mercado inmobiliario, es decir, es un poco más restringido de, de lo nacional. Y bueno, qué pasa vamos con un poco de música y busco alguna noticia más yo soy un paso de todo ya me lo decían los Pasé de ir a la mili Y también de la prestación Pasé de dios y de los ángeles Pasé de benedicto Pasé y pa pa pa qué Pasé de que pa vivir mis amores Tuviera que firmar un papel Pasé y pasé y pasé Había paso de todo Pasé y pasé y pasé Ya me lo decían los viejitos Pasé de banderas y patrias Y de los medios de desinformación Pues el mundo anda patas arriba, Y en la tele futbol y culebron Pasé de elecciones y votos Y de darle el poder a un mamón, Que siempre prohíbe la María, Y hace que el rico viva mejor Pasé y pasé y pasé ik had het al. de todo Pasé y pasé y pasé Ya me lo het los viejitos Pasé del jamón serrano Y me fui al. chorizo perro otra al. No perro otra vez No es por nada que sepa, compadre No porque estamos a final de mes Y hoy pasaba por aquí Y me dije voy a entrar a ver De repente me veo aquí cantando Y aquí estoy, pasó todo otra vez Pasé y pasé y pasé Todavía paso de todo Pasé y pasé y pasé Ya me lo decían los viejitos Pasé y pasé y pasé ¡Rotado! Todavía pasó de todo Pasé y pasé y pasé ¡Rotado! Ya me lo decían los viejitos Gracias, Bueno, tú tienes noticias, Manolo, porque desde Italia no llega... No llega mucho de divertido que leer. No, Italia está bien, hombre. Está ...tienes bien. al cavalieri que ya vamos, está acusado de pro... de eh, prostitución en la Villa Cortesia, no se llama Villa Cortesia. Certosa. ¿Cómo? Certosa, Villa Certosa. Certosa. Mm -mm. Vale, pues hay la certeza que en la Villa Certosa se han metido cocaína, ha habido prostitución, mucho alcohol. En fin, el Nerón, tenéis un Nerón 7, espera que no le mande fuego. Y por cierto, ayer hubo un movimiento sísmico otra vez en Láquila. ¿dónde mm. se va a el Geno, los el golfos, G8. 8, 8 golfos o los 20 golfos? Mm -mm. A ver si hay uno bueno y se los lleva a todos por delante. Creo que sería, de, vamos, la, la mayor cooperación que habría en el mundo sería para ir a meter más más piedra encima, para que no salga y bueno, y esto abajo, no es, no es de... nada porque hay, bueno noticia interesante en el frente de de la Lega Nord porque uno de sus principales exponentes, que se llama Borghese que es una persona que bueno, ha sido también echada afuera mmm, a patadas del Parlamento Europeo porque estaba un poco de, colocado de nazi Y, y ha declarado públicamente en una ciudad tradicionalmente roja que ellos son los mismos fascistas de siempre claro. y que el regionalismo no, no es casi nada porque ellos son los mismos fascistas de siempre y esto, esta misma palabra que en Italia ya no no, no impresiona a nadie <ríe> porque además eh, con la visita de Gaddafi se ha visto como bueno hay un, un buen rollo un, verdaderamente un buen rollo entre la, la, Lega Nord, la Liga Norte y, y el colonel y, y como la mayoría de, la, de los barcos que llegan a, la, a las costas del sur de Italia salen desde Libia a mí me parece muy raro me parece muy muy raro porque que se llevan tan bien con los que quieren eh, la secesión del norte que trabaja Digamos, en una proporción enorme con gente que llega desde, desde África. Igual ha pasado con aquí. Con una, una cantidad de mano de obra que si, si separa el grifo de los inmigrantes, separa también el milagro, mm. el milagro del, del bienestar del norte. Yo creo que una cosa sería sí. básica, que, que hubiera transparencia. ¿no? Hay un movimiento, Transparencia Internacional, que se está pidiendo ya que, que uno sepa. Ya que yo pago, yo quiero saber si con el dinero que yo pago se emplean tiritas, se emplean balas, se emplea en fabricar escuelas o se emplea en lo que sea. Quisiera saberlo, porque así me sentiría como incluso más realizado. ¿De acuerdo? Y entonces e, e, e, eso es para mí lo más, lo más importante, no que hubiera una transparencia, que uno... ...pudiera dirigirse a cualquier eh, mamotreco de estos que están ahora ocupando... Y, ...y pudiera decir, oiga, yo quiero participar, quiero votar... Mm -mm. ...ir al ayuntamiento y decir, se vota para que en la calle esté de verde... ...pues vamos todos los que queremos que sea amarilla... ...o Pero... vamos los que quere, los, van los que quieren que sea verde y se vota, no... ...aquí eh, se, ha, se ha establecido el mismo sistema que hay en Italia, por ejemplo... Y no hay que olvidar que la democracia italiana son los nazis apoyando al movimiento nazi en la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué estamos hablando, caramba? No, es que ya antes que, de que empezara la transmisión estaba comentando con la señora Naida que bueno, al final la Unión Europea, por ejemplo, proporciona estos instrumentos de democracia participativa, no sé cómo se dice en español, como la ley de la iniciativa popular y yo desde que oigo hablar de ley de iniciativa popular en Italia, en España, en Francia veo gente veo grupos de gente que hacen todo lo que pide la ley simplemente todo y a veces recogen el doble o el triple de las firmas que son necesarias para promover un referéndum o, o para promover la, la discusión pública en, en las altas esferas del poder sobre una ley y, pero no pasa nada cumple cada paso que le pide el poder pero, no, pero al final no se produce nada. Mientras se produce paradójicamente más cuando la gente toma la calle, ocupa un sitio eh, bueno es decir, no se no se dirige educadamente al poder sino toma y el poder después si la, si la prueba es fuerte y la demostración es buena al final se adecua y te deja y te deja vivir como quieres. No sé, me parece muy raro. Ariana, ¿Sí? ¿Nos escuchas? ¿Sí? Sí, mira, ahora sí. Mira, seguimos aquí. ¿Me oyes? Sí, a un poco tengo un problema sí, con vamos. el casco, pero sí te oigo. Sí, sí, habla, habla, bueno. sí si te oye. Escuchamos, bueno, yo escucho acojonado lo que pasa en Italia, sí. pero tengo por aquí a dos participantes del programa de hoy. Eh, eh, uno se llama Guillermo, ¿sí? ¿Puedo decir que se llama Guillermo? Sí, sí. No, no, me llamo Obama. Ah, tenemos a Obama. ¿Y quién es tú? Zapatero. Bueno, tenemos a Obama y a Zapatero en el programa de radio. Están aquí en La Gomera. ¿Qué onda? ¿Nos oyes? Sí, sí. Ahora, mira, que digo que tengo tenemos a Obama y a Zapatero en el programa de radio. Voy a pasarles un momentito con Obama a ver qué nos cuenta. Buenas, soy Obama, soy negro. <ríe> bueno, esto por radio no se ve, pero su acento español lo atestigua. <ríe> bueno, Obama, ¿qué te parece, qué te parece la gomera? Muy <ríe> coño, ¿Qué te parece la gomera, Obama? Mm, muy bonita. ¿Por eso vienen tantos todas? americanos a la gomera? Este, este día 25 vienen para aquí, ¿cuántos? De? Un montón. Un chorro de americanos, a ver si lo tengo por aquí. Una delegación norteamericana visitará eh, La Gomera para analizar su potencial, su potencial turístico. Y a mí que esto me da más bien miedo. ¡Qué miedo! Uh. <ríe> <ríe> <ríe> Hay que o, llevarlo. ¿Por qué vienen todos los norteamericanos? <ríe> ¿Por qué vienen? Zapatero, usted no lo puede decir. ¿Por qué vienen todos los norteamericanos a La Gomera? Con talante, con talante zapatero, I am Obama. Yo <risa> soy sí, sí, Ken. Sí, si ustedes Ken, nosotros ven, también Ken. Yo creo que están colocados aquí el Obama y el Zapatero. Están como muy a gusto, no dejan de reír, no dejan de reír. Y la verdad, y la verdad ya. A ver, ¿qué quieres que diga? Dilo, dilo, dilo, Si tienes algo que decir, dilo, vamos, si no calla por siempre. Era broma, no soy yo, vama, soy Orlando Bloom. <risa> bueno, bueno, como ve, nuestros colaboradores de hoy están como muy, muy dispersos ellos, muy dispersos. Ariana, ¿qué pasó? Eh, ¿Has comentado lo del centro social de la ciudad en la que tú vives? ¿Cómo? En, el, en la ciudad en la que tú vives... ¿Sí? Ah, hay un centro social y como que hubo problemas la semana pasada, no, ¿han bueno... podido recuperar el centro social o sigue todo eh... cerrado? No, al final pasó que la, la acción de estas decenas, decenas de policía eh, parece no haber sido tan legal, <risa> muy, es muy raro, pero así pasó porque no pusieron precintos en, cuando fueron a cerrar el edificio Y entonces la gente simplemente ha vuelto a entrar. Así. ¿Se entiende? ¿Me oyes? Sí, yo, entonces han recuperado el lugar. Sí, prácticamente... <coughs> Uno. Ha pasado algo bastante divertido porque se han ido al pueblo que está abajo para dar uh, informaciones con fotocopias y se han encontrado con la alcaldesa que había ordenado el desalojo y con unos de los carabineros que, que estaban participando activamente en el desalojo comiendo en una cena de carabineros mm, que viajan con caravanas. Y han podido leer su comunicado al micrófono, en frente de todos, y han declarado que se vuelven a entrar en las casas y que habrá un, un campo de, de trabajo y de, y de fiesta en agosto. Entonces la noticia ya se ha vuelto mejor. Qué, qué cosa es, eh, Rafa, Italia, que tendría que ser sí, sí, sí. la mamá. Porque y bueno, tenía hasta ahí, helicópteros, ¿no? como mm, 100 agentes de 5 o 6 distintas fuerzas del país, helicópteros, camionetas, furgonetas y a ver, todo ilegal. <risa> Una acción sí, ta ilegal. También para coger wow. a Enrique Durán en la es universidad entraron 70 ah. agentes. Para capturar a Trump. 71. Qué barbaridad. Es que parece que tienen mucho no, miedo de gente pero, que no dan miedo para nada porque mis amigos un son unos... El un cuando uno, se mueve lleva uno... 50 escoltas. Di cuenta. Será por si acaso matan, fíjate, hasta que te toque a ti te quedan 40... No, 50 <risa> posibilidades. 50 más uno. Oye, Rafa. ¿También? Sí, sí, te... Mira lo que dice aquí, dice alimentación, pri privatización de tierras fértiles, la FAO alerta sobre la compra masiva de tierras, Empresas multinacionales y países con abundante capital y escasez de tierras cultivables se lanzan a la compra compulsiva de terrenos fértiles en las zonas más pobres del planeta. ¿Vale? El incremento de las compras masivas de terrenos en África y otros continentes aumenta el riesgo de que los pobres se vean desposeídos o se les impida el acceso a la tierra y el agua. Yo creo que esa frase de que África no está condenada a muerte, sino que está condenada a la agonía. ¿Eh? Porque lo otro ya sería muy, des, des, muy fuerte esto. que es lo que está pasando, viejo? ¿Lo has oído? Rafa. Uf. Pero bueno. Sí, sí, sí, te he oído, pero... Todo consiste en que hay un consciencio... una conciencia global, ¿no? Que la gente se, empere, se empiece a entender de esto y, y no de, de otras cosas. Estamos en testing. Sí, porque empiezas con la ¿no? Se te oye a veces un poco mal, Rafa. Sí, vamos, vamos a, a cortar y reiniciar la comunicación a ver si conseguimos no, no, ahora que estás, ahora, ahora, ahora mejor. Ahora bien, ahora bien, bien, bien. Tenemos aquí a ahora motivo, bien ¿Cómo se llama el señor este? Uno, dos, tres, <risa> cuatro, cinco... Eh, to... Rafa, buenas tardes. ¡Ey! ¡Ey, buenas tardes! ¿Cómo ha hecho? <risa> no, aquí estamos. Yo estoy, estoy aquí también eh, me he amniatado por acá en, en tu programa. ¿Que va a saltar la hoguera hoy o qué? No, yo no voy a saltar. Si salto rompo la hoguera primero. Bueno, tenemos ahí a DJ Ángel, amigas y amigos, pasando por Radio Geneto aquí en Irradia. Eh, nada, esta noche haces programa de radio, Ángel. Eh, no, vamos a hacer el especial después de las 9, hoy. Por eso estoy yo aquí hoy. ¿Y puedes adelantarnos un poco de qué va a ir el especial para que la gente se anime a escucharlo? Bueno, lo que, lo, lo que yo sé por acá es eh, hacer un programa especial. ¿Cómo te explicaría? Eh, decir eh, frases, decir. Esas cosas que de todo. que varía sobre el tema de la hoguera de San Juan. O sea, un resumito un, un así te puedo dar yo así. Ok. Bien, entonces, hoguera de San Juan a tope. Renovación, purificación, ¿no? Sí, eh, Rafa, si te acerques, si te alejo un poco más del micro, porque se, se, se te distorsiona un poco, ¿eh? Perfecto, ahí Ángel siempre con la técnica, perfecto. Pues venga, un abrazo Ángel, que salga bonito el especial y estaremos escuchando. Lo mismo te deseo a ti, que te sea como un programa y nada, hasta una próxima ocasión y saludos para todos los oyentes. Venga, Suerte. Eh, eh, Ariana Manolo, tengo aquí el, a Canarias Indimedia y tengo Puente Humano también y mm, mensajes de Amadú que nos dice que que en Senegal está todo el mundo súper revuelto y conmocionado con la noticia del maltrato policial a un senegalés en el aeropuerto de Barajas sí, sí. pero que está en toda la prensa, en todas las televisiones Y que toda la tensión social que se ha generado está haciendo que el gobierno tenga que pedir explicaciones a, a España. Uh, Como se las dé Moratinos, ya, ya, ya, ya, ya vamos. Es siempre lo que pasa, desgraciadamente, con una persona que es un actor, o es un músico, un artista. Y piensa cuántas veces, antes de que, de que pase con una persona que tiene una cierta relación social con el mundo, cuante cuantas veces pasas en el olvido total. Mira, eh, es cierto, Ariana, pero fíjate bien, qué eh, co co qué controversia, por ejemplo. Imagínate un atraco a un banco con secu secuestro al personal del banco, enseguida llega la policía a negociar con ellos y tal. Esta persona ni siquiera le han preguntado nada, al contrario, para mí me da que es un un hecho forzado. Y el responsable es el tío que lo está haciendo, no el, el poder que le ampara si pertenece a una comisaría o si tal. No, no. Esa persona que está actuando así, esa persona no es digna de representar a una ciudadanía, como si dijéramos, la ética y la moral. Ese es el problema. Que al, al, al, al, al foráneo, vamos, no te olvides, Rafa, que ha tenido que abandonar Irlanda a un montón de, de rumanos gitanos, ¿eh? porque les han dado caña. ¿Qué dices? ¿También? Sí, sí, tío, sí. Eso es una noticia que no se le ha dado mucha difusión, pero han tenido que abandonar. Casi todos los eh, residentes en una población se han quedado solo 14, de 200 y pico que había. El gobierno irlandés les ha pagado el dinero para que regresen a sus países. Esto ha pasado oh, antes de ayer. Sí, madre. Y, y aquí se comenta que no cogen a más gente porque ya no salen de las casas. Uh -huh. Otra noticia que nos envía Amadú es sí, es. sobre la... Bueno, que pasa en la semana donde todo el mundo se celebra el orgullo homosexual, pero en Senegal los homosexuales son detenidos... Y, bueno, hay un artículo que nos envía Madubá desde la web www.cneweb.com que nos deja ver cómo tres jóvenes han sido arrestados por, por este pre, presunto crimen. Uh, bueno. Mira, Ariana, ¿Sí? para volver a África, ¿alguna cosa positiva? He estado leyendo un poco de uno de los artículos eh, que me dejaste sobre los lenguajes silbados en África y parece ser que los benén de Camerún eh, utilizan un mismo código que pueden reproducirlo silbando con los dedos, con un silbato o con el tambor. O con el tambor. Sí, sí, eso pasa, con los lenguajes tonales. Qué, qué, qué, qué versatilidad, ¿no? Qué sí. manera de jugar. Y además, con todo, todo y además hay poblaciones que logran um, uh, emparejar cada tono del tambor o del silbato con un movimiento. Así que hay también una danza hablada. Claro. Una danza de sílabas. Y lo emplean también los gitanos. Los gitanos cuando cantan están hablando. Se están transmitiendo mensajes. ¿Sabías eso, Rafa? No, no, no. ¿cómo sí, es sí. Cierto? Están cantando, por ejemplo, una rumba y están con el ritmillo taca taca taca y tacatá. Se... Chanera, el sumai que ha entrado por la puerta de Cotai, Anda, que fungela en los cantines colorados. Dice: Date cuenta al tío que acaba de entrar por la puerta que lleva calcetines rojos. Y eso te lo dicen cantando. Uh -huh. Claro. Qué bien. Sí, porque. We speak, eh, eh, ¿cómo se llama? Caló. Caló. Sí. Qué bueno. Mirad, ya, eh... no sé, ya le ha gustado eso. Díganse un medio del que chanela <risa> los tachines colorados. No, no, yo sé solo Caló y no me acuerdo qué quiero decir. Caló pero... es gitano. Que ellos tienen uno común en todo el mundo, que es el Romanov. Uh -huh, sí. ¿eh? Porque hay gitanos húngaros, gitanos indios, en fin, wow. todo esto. Es una raza que no se, no se ha mezclado mucho, ¿no? ¿Vale? Y nosotros somos payos para ellos. Sí, eso o se... Eh. Aquí hay, alguien, hay una persona que denuncia, eh, A menos sale, sale noticia en Canarias Indimedia, una expulsión improcedente de un ciudadano eh, por parte de la subdelegación del gobierno de Tenerife. Porque habría un auto, un auto judicial para frenar su expulsión, sin embargo lo han expulsado. Eh, es un ciudadano colombiano que consiguió regularizar su situación en el año 2005, pero el año siguiente no renovó su permiso. Entonces eh, entró en una serie de, de gestiones, y según dice su abogado, es injusto que lo hayan expulsado, ¿no? Conforme a la ley. Claro. Bueno, pues uno más, y más, y más, y más, y es como. ¿No? A ver quién la hace más gorda. Es que también ahora parece que hay detenido, detenido a una persona que lleva más de 20 años viviendo en la isla. Y eso también no es raro. No, ¿Sí? el problema es que tú no puedes controlar al que detiene. Vuelvo no. a lo que te sí, decía sí, antes sí. de la transparencia. Aquí hay intereses. Vaya usted a saber si a lo mejor los centros de internamiento están vacíos y Europa no paga. Y entonces, para no, no. ¿Pa que mantengan el chollo, meten a gente ahí. Cometen todas estas arbitrariedades porque si una persona está aquí, está aquí y se acabó. Mm. Y entonces, eh, eh, eh, por lo menos que, eh, ¿cómo te diría, Semánticamente tuvieran los derechos, que en realidad los tiene, porque si está enfermo y se arriba a un hospital, si mm. pueden le curen. ¿De acuerdo? Mm. Otra cosa es todo este cachondeo que hay, pero ¿qué pasa, hombre? ¿No han venido aquí a ayudar al país a relanzar la economía, a la champion del no sé qué, y el ladrillo y tal, y tal? ¿Y ahora qué? ¿Ahora ya no interesan? ¿Pero quién es el que está diciendo esto? ¿Cómo? O sea, a mí en la cara nadie me lo dice, pero sin embargo, existe esa opinión, ¿no? Decir, oiga, váyase usted a su... Pero dice usted, oiga, yo como que...? Váyase usted. En fin, yo ya me iré cuando me muera, y usted se irá cuando se muera. Aquí no nos vamos a quedar ni usted ni yo, entérese, caballero. Sí, aquí... Aquí no se no, queda no nadie, Rafa Aquí no somos todos emigrantes eh, Claro. Ahí, hay una lista de correo y un servicio de información sobre temas de inmigración eh, que se llama MigreEurope y por ahí nos llegan un montón de informaciones La verdad que... Eh, hay que darse cuenta ¿no? de que lo que se está viviendo en canarias con la llegada de cayucos y tal bueno andalucía no es no, lo mismo que está ocurriendo en todo el resto del planeta es que cuando te suscribes a una lista de correo como esta, te das cuenta de que es que es eh, medio planeta intentando huir no y y prisiones y prisiones y más prisiones y más prisiones para retener a gente solo por ser pobres, es un disparate eh, de una dimensión enorme, ¿no? Claro. Hay informaciones sobre lo que ocurre en Grecia, sobre eh, cómo se está alimentando el racismo en Grecia ante la afluencia de inmigrantes. Llegan a Grecia inmigrantes también que son personas que huyen de, de la guerra y del hambre en Irak, en, en Líbano, donde zonas afectadas por, por, la, por la guerra directamente, luego en Bélgica eh, ha salido un nuevo informe de las ONG sobre lo que está ocurriendo en los centros de internamiento. Emanuela eh, Paoletti habla de deportación y desarrollo de ciudadanos eh, y es un estudio de la Universidad de Oxford. Hay una manifestación en Rabat de refugiados que se manifiestan porque la ACNUR eh, no les hace ni caso, ¿no? Han pasado la noche a la intemperie delante de los locales de ACNUR, eh, la Comisión de Naciones Unidas para los Repatriados, en Marruecos, y no quieren irse del lugar hasta que se les tenga en cuenta. Eh, pues todas estas cosas están ocurriendo, ¿no? Otro es un testimonio de un, de un retenido del centro de internamiento de Vincennes en, en, las, en París. Y bueno, eh, pues ¿qué puede decir esta persona que está adentro? <risa> Imagínense. Eh, hay eh, un estudio sobre lo que está ocurriendo con las repatriaciones forzosas que hace el Frontex. La semana pasada veíamos correos que nos llegaban de cómo se está repatriando a gente del Congo, desde Inglaterra al Congo, y que esas personas deberían de tener asilo político. Cómo están llegando de vuelta al Congo y cómo las están torturando. Bueno, amigas, amigos, esto es un disparate y por lo menos nos estamos informando, sí, pero a ver si conseguimos hacer más cosas. Ariana, ¿cuánta, cuánta gente crees que va a este verano sumarse a la lucha por los derechos de los inmigrantes <risa> bueno, no sé, porque también depende de, del nivel que ha alcanzado que han alcanzado otros problemas no sé mm, a lo que por lo que pasa en Italia, por ejemplo a lo que parece, hay sí un movimiento de gente que se va aglutinando eh, en torno al tema del racismo del, del crecimiento del racismo, pero también hay problemas que afectan a mucha gente y son primarios, son, tienen prioridad con respecto a otros esto pasa también creo y Manolo, Ariana, bueno, como siempre, ¿no? A ver, ¿qué, qué, qué podemos hacer? Además de, de estar contribuyendo a conectar escuelas, <ríe> ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer con todo esto que está ocurriendo? Porque parece que va fuerte, ¿no? Y que va a continuar. Bueno... <ríe> um, No sé, don't panic. <risa> sí. ¿Cómo no, se dice? En dang and dang. En dang and dang, dang. Sí, a mí eh, hay una frase que ayer eh, la, la recordaron y, y me dejó un poco así como pensativo de ver que muchas cosas pasan porque ya vienen, como presintorizadas. Pre, pre y esta la dijo Cayo Julio César. Dice, amo la traición pero odio al traidor. Jaman han ke jama fulbe han fular en han de wonti color en tukulor ko ja ta ko kala ta tukumida tukosa na wota nyamoto sudo farema wota majin farema kala ta lokrar koko fuluta jibina ma han de jang fulan ganda fulanga rabbe jenjalen jeuten kala nami fular hala ma fular ta bimi e man idi yuma jini pa pa ta jama han de tukuldo inden ala for ala na sa min jiti mi ko fulara yaroye so lengul yar yeso ko le men jaroye so Yeah, yeah, so I'm the dead mid the hands <laughs> of yama took all day in then a for it a like one tinani chinani tinani chinani MUZIEK ner touro mijo hoto gori tumale men mi ma pota firo pota saba pota hadi min kai na kai dem hadi asupuli na icha kuni de wa ko wano wano ko no aina be jengo tuma je rewodiri wa pake pide ngada morsini bella pade jere pade de ngone puna ja hauna kende na pula wa wa goto jodi bendu kale baden waqtana jiten baden waqtano lajet baden waqtana kale pula arkan ten pula min je songungu surube kala pula wa One day, Miami, Wurt, you know, what's wrong? How we ain't better? and know, you eat to the egg, got me, 70. Go, galle, brand, jaggo, dinam, eh, learn you damn. eat to the egg, got me, 70. J'eat to the egg, got me, 70. Come, pull a hand, come, pull a bow, come, pull a hand, come, pull a bow, pull a bow, Yeah, we in Africa, for many Lillo. Rafa, poco a poco me voy alejando. Rafa no está. Vale. Rafa no, ne, no está. está al momento. Esta noche acuérdense de poner pétalos de rosa en agua destilada y mañana por la matina. ...lavarse la cara con esa agua. Mira que eres un poco brujo tú también. ¿Yo brujo? No? Yo, <risa> no, yo, yo, yo sé de eso. Aprendiste. Pero también te diré una cosa. Ciertamente la co cosmología no es la misma. O sea que se, se establece que el 21 tal... ...pero a mí me da que... Mm, ...astrológicamente... Mm, ...no lo sé. Bueno, es que más o menos... ...coincide con un la tiempo... ...sosticio... Sí. y el equinoccio, ¿no? el solsticio de verano sí, pero no coincide perfectamente claro. sino es el momento en que el día es más largo, entonces el sol empuja a las plantas a producir sus perfumes y sus esencias al, al tope claro. en este periodo del año claro. luego llega el mundo el mundo humano y dice ¿Esto, esto, esto es una hoguera, saltar la hoguera noche de aquelarre como dicen por allá arriba en el País Vasco, ¿no es verdad, Pili? ¿Cómo lo dicen? ¿Cómo es? Aquelarre gagua. ¿Agua? Gagua. Noche de aquelarre. Nagua. Gagua. No. Dí letra por letra. G-A-U-A. Gagua. Gagua. Aquelarre gawa. ¿Eh? Toma ya. Esto llegas a Nueva York y dices: A que la regagua y para adentro, para Guantánamo. Este ¿eh? es un teto peligrosísimo. Oiga? Seguramente ahora los compañeros que entren nos podrán contar muchas tradiciones diferentes. Oye, sí, uh -huh. sí, porque también. las hay. Es una noche mágica. es De verdad. Uh -huh. Lo que pasa que hemos perdido, yo creo que hemos, hemos perdido el contacto como seres y estamos contactados como, como internautas no Se ha establecido de que el mensaje te tiene que venir dado, no que tú lo puedas buscar a través de un diálogo, de, ¿no? de una reunión. Tal. Antes la gente lógicamente, mira, bienvenido a bordo, que estoy, esta persona tiene que saber mucho. ¿Mucho de qué? De San Juan. Yo conozco Uja, eh, el, el del Mediterráneo, que yo... es Jogalera... ...a tope y color... ...exacto... Eh, no, ...yo de desconocer, desconozco muy poco... ...pero hay una persona que está aquí abajo... ...que es nuestro compañero PJ... Okay. ...el que hace el programa Agüita con Gá ...y el rastrillo... ...y ese tiene... ...tiene un mm, temario preparado para esta noche... ...después de las nueve... Okay. Eh, ...que te dice todas las tradiciones... ...de la, la fiesta de San Juan... ¿no? ...y okay. eh, se va a hacer una, una pequeña hoguera... Y yo veo cartas, veo... O sea, una, la gente con una camisa para quemarla, tal... O sea, para pedir y deseo, algo de sí. eso, ¿eh? Para, sí. sé, verdad que había que hacer un machán, un muñeco, que representara algo y tal, y se le mandaba fuego a eso. También, ¿no? también. ¿Eh? <risa> en, en Italia, ya que tenemos aquí a Ariana, también tienen un día ellos, no, sí, sí, no coincide sí, con San Juan, no que no es que lo tiran todo por la ventana, que es sí, año nuevo, ¿no? año nuevo. Ellos Pero sí. cuando se quema la burbuja. No pases es... por debajo ninguna ventana que te cae un sofá para arriba. <risa> ¿Te oíste? No oíste. No, no, no son brutos. Nosotros no la televisión del año nuevo es calzoncillo rojo y, y punto. Y punto. <risa> <risa> y punto poca. <risa> calzoncillo rojo o braga roja. O braga ¿También? roja. O sujeto rojo. Sí, sí, algo rojo. Sí. ¿Quién lo lleva? Eh, qué bueno, compadres, ¿qué hacemos? Nos despedimos. Anolo. ¿Qué? No, ¿Qué? espera un segundito, ¿no? Ah, eh, ver, eh, está eh, Está ¿Me ¿Cómo? ¿Quién? Sí, si me oyen, que digo que, que está en camino, está aquí al lado una invitada, quiere mandar un saludo. Eh, bueno, es la orientadora del centro Nereira Díaz Abreu, que es quien ha estado trabajando más afanosamente para que... Toda la conexión De las escuelas Empieza a florecer aquí Y bueno, está llegando Está llegando en un momentito También veo que está Albert ahí Y seguro que alguna pequeña noticia Rápidamente De Bissau avisamos puede dar, ¿no? Sí, es que tenemos que Despedirnos antes de las nueve Dentro de unos cinco o diez minutos a lo... Cinco minutos, Rafa ah, cinco minutos. Ya estamos como las buenas emisoras Te quedan cinco minutos ¿Se puede? Sí sí, sí, sí, sí, sí, perfecto Perfecto Perfecto Pero tenemos que meter... Está ahí Albertiño ¿Quién he visto? Pues que nos ha ah, hable Venga, Albertino. vamos a ver ¿Lo puedes meter en conversación, Pili? Hola sí, Aló, sí, bonsoir, sí, Albertiño ¿Cómo está ahí? Ahora a ver Si... Están aquí si entra mirando como siempre <ríe> Mm -hmm. bueno, yo, yo lo tengo vamos a meter a Bertiño. Yo lo tengo, que yo tengo, dejar, tengo Tengo aquí una noticia preparado. que me han pasado. Han hablado de lo de la PAN, de lo de la. Del el guardia que retuvo. Retuvo a trató a un ciudadano por llevar una insignia republicana. Ah, sí, lo he oído, pero no lo hemos comentado. Sí, no lo sé, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo, ya sabes que estas cosas de la República todavía no toca No. ¿Eh? ¿Y por qué claro. no nos dejamos ya de arquetipos y partimos de algo más normal? Hasta luego, caballero. Hello. Un placer. Hello. Me oyes, Rafa? ¿No Hello. te parece que uh -huh. si, si para qué volver, ¿no? Si nunca las segundas partes fueron buenas? Digo yo, ¿no? Albertino. Sí. Hola. ¿Estás? Oh. Ah, bueno. ¿Te escuchas? Sí, sí, te escuchamos. Sí. Ah, ¿qué tal? Sí, está eh, todavía. Eh, Mira... ¿Cómo tenemos Albertiño? poco tiempo? Sí, Apa. Ah. Albertiño, tenemos, tenemos siete minutos para acabar el programa de radio sí. porque hoy hay un especial por la noche de San Juan en la radio y acabamos antes. Sí. Ajá. Entonces voy a presentarte, ¿sabes que en Tenerife están Manolo, Ariana, Billy Aurelio, sí. en La Gomera está Rita y estoy yo, y tú estás en Guinea Bissau. Sí. Y Rita tiene que contarnos cosas, pero, pero... sobre todo nos preocupa ah, saber ¿no? si la situación en Guinea Bissau se tranquiliza. Cuéntanos cómo está todo en Guinea Bissau. Aquí todo, como siempre digo, que todo está la mirada en las elecciones que vienen, ¿no? Eh, que ya está hacia aproximar al domingo próximo. ¿Me escuchas? Sí, ¿y la campaña electoral sí <coughs> está andando bien? Sí. ¿Ha empezado regularmente la campaña electoral? Ah, sí, sí, sí, porque ya está en la red de final de campaña, porque. Eh, el final de la campaña eh, va a ser el viernes de viernes. Eh, el SAT tiene que ser el día para las elecciones. El, el domingo la gente va para la votación. Hoy ya están distribuidos todos los uh, observadores de Unión Europea y de CPP al, al interior del país para hacer la cobertura sobre elecciones. Eh, también eh, la CNE, eh, la Comisión Nacional de Elecciones, ha hecho una demostración del contaje del voto, eh, del puramiento del resultado. Eh, ¿Han hecho una, una simulación? ¿Cómo se va a hacer esto en el final? El, el... Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, todo está bien. ¿Te vimos con un poco de problemas? Mira, Albertino, ¿Cómo? si tienes alguna información más, si tienes alguna ¿Cómo? información adicional, eh, si tienes alguna información más... Escríbenos ya por el chat para decirla. Vale, vale, vale. Y tenemos eh, la otra palabra... cosa que tenía que tenía, ¿Sí? tenía ver con la, algunas persecuciones que se han hecho aquí en Bissau, pero esos días han disminuido uh, esto. Uh, algunos días empezaban también con los periodistas. Incluso han llamado al director de un periódico, el principal periódico privado aquí, uh, para una... Para el Ministerio de Interior sobre un artículo que él ha publicado. Sí. Vale. Vale. Te vimos, Alberto, ¿Te vimos con problemas. Sí. puedes explicarnoslo por escrito y lo comentamos. De acuerdo. Eh, vale, paso la vale, bola vale. a Rita. Vale, vale. Ya aquí como vale. final del programa. Rita está, vale, ya decía, es la, es la orientadora de un centro educativo aquí en Vallerán Rey, en el sur, sí. bueno, en el suroeste de la isla de La Gomera, que tiene muchas conexiones con África y con América. Y bueno, les pongo con ella un poco. Hola, buenas tardes. Bueno, le quito la porque si no me conecta con el mundo entero. De momento sí. estamos conectados aquí. ¿Qué tal? Sí. ¿Bien? ¿Qué, bien. Tal, ¿qué tal? ¿Ariana? Sí, sí, hola. Hola. Al punto. Sí. sí, sí, muy bien. Nada, Ariana, preguntarte si estuviste, si era hoy cuando estabas con eh, la reunión. ¿Con Ortiz? ¿Con don Isidro Ortiz? Sí, era el espectáculo de fin de curso en el colegio de La Matanza. Como... ¿Se vieron allí? Sí, sí, porque le entregaron ¿Cómo? un premio, como en La Matanza se enseña el silbo, y los niños que aprenden el silbo ¿Mm? querían conocerlos, así lo han llamado desde la Gomera, y, y han hecho una exhibición para ellos y para todos los padres y y los otros chicos, ¿Y ¿Qué tal? ¿Cómo lo bueno, fue muy, muy bueno, sí. me gustó mucho porque los niños son muy, muy capaces y sí. ellos también se, lo gustaron, lo gustaron mucho y, ¿Tú vas a venir a la mamera? Eh, bueno, de momento no sé, me gustaría, pero no sé porque estoy, mm. estoy con el billete para volver a Italia y no es fácil de conseguir. <risa> Tengo que adaptarme un poco a las bueno. fechas disponibles. Lo siento, pero... Ariana, vente. Sí. Vente para la gomera. Sí. Venga, dicen que, va, dicen que te va... Para la gomera, Ariana. Dicen que no te va para Italia. dicen que te va. Bueno, ojalá. Rita, ¿cómo está la comunicación? de la escuela con África. En, en un minuto. Menos. Bueno, pues, <risa> sí. Vale. <risa> ¿Qué, no, qué? En un minuto, en un minuto. En un minuto, en un minuto, en un minuto. Nada, nos pusimos, nos hemos puesto en onda, sobre todo con el sonido, claro. Y bueno, es interesante, está abierto ahí esa, ese camino. Y por ahí yo creo que pues se encuentran cosas porque realmente es una fuerza que viene de atrás de los ancestros y va hacia adelante, ¿no? Claro. Y, y está surgiendo, pues, las coincidencias que que hay en siempre en la vida, que realmente están ahí y hay que vivirlas. Yo creo que ya el minuto está completo, ¿no? Nada, no, no. <risa> Solo para ya un poquito despedirme. De eh, <risa> nada que arranquen hoy con mucho calor y mucho fuego. Eh tanto tanta luz en, en el pensamiento como en el corazón que es lo que hace falta. Bueno, un beso para todos. Chao, chao. Un beso. Chao, buenas noches. Buenas noches a todos entonces y Adiós, venga, Mundial. nos vamos entonces. Espírense. y esta noche fue fogalera, fogalera. We no es inocente, sabes que de guerra We zijn baile, lo no vamos con el mundo voor